Hola, buen día Pablo, bien, muy bien Bueno, Fernanda, queríamos consultarte por el nuevo proyecto eh, que va a modificar la ley de coparticipación y que remitió el, el gobernador a la legislatura, eh, sé que tuvieron una reunión ahí en Vialidad, participaste eh, ¿qué, ¿qué panorama nos puedes contar? ¿qué opinás? A ver Bueno, lo que ya he dicho públicamente, la verdad es que eh, ahí cuando tuvimos la posibilidad de, de hablar eh, de escuchar de primera mano de, del gobernador y de el ministro, ¿cuál era la propuesta? pues eh, bueno, vi con buenos ojos de que a la torta coparticipable se le agregue 3.500 millones, 3. millones de pesos para que en el 2024 se distribuyan eh, por el índice de la población, que eso a, nos, nos favorece justamente a las localidades más grandes. claro Así que eh, cuando la solución pasa por ahí, algo que se intentó Eh, modificar en otras oportunidades, y, y no fue posible porque no había eh, más fondos para repartir, se trataba de eh, sacar a pueblos eh, dinero para darle a otros, eh, la discusión era de tal punto que no había posible consenso de sacar una ley de ese tipo. Entonces, eh, esto ahora sí cambia la cuestión, y, y es una ley posible, yo he dicho eso, en función de que está dado el contexto de que se pueda votar y sea un punto de inflexión para empezar a trabajar otras cosas, eh, quizá a futuro, eh, desde todos los que componemos esta sociedad en la masa de coparticipación, que somos los 80 municipios. Claro. Eh, Fernanda, en los últimos años se había producido una... Eh, se había desvirtuado el índice y los municipios pequeños eh, bueno se habían quedado con más fondos y en detrimento de los más grandes. ¿Esto corrige eso en algo? Son tres leyes diferentes. O sea, una es la ley que se modifica hoy, que es la 1065, que viene a agregar un fondo que está destinado eh, que, a, a coparticiparse por, por la población y ahí es donde a nosotros nos favorece. Sí. Posteriormente a esa ley existente hubo otra que vino a Eh, zanjar una diferencia que se daba justamente entre los municipios más grandes y los más chicos que es la ley del Fococo y que uh -huh. se eh, distribuye por otro índice que es el eh, de población inversa, o sea a las poblaciones más chiquitas eh, le, le llega más dinero que a las más grandes y esto también en su composición de cómo se distribuye esto, uh -huh. los municipios debíamos presentar año tras año Eh, un balance, un balance donde están eh, detallados los ingresos eh, y los eh, egresos también. En este caso, esos ingresos tenían que ver con eh, lo tributario y lo no tributario que tiene que ver con la recaudación y con otros servicios que brindan los municipios. Obviamente mm. los municipios grandes, no tenemos estaciones de servicio, no mm. tenemos panadería, no tenemos servicios que existen en la localidad porque no me voy a poner a competir en general pico en poner una venta de combustible claro. cuando ya hay un sector que se dedica al tema y el mm. estado no debería por qué intervenir mm. entonces es ahí donde se produjo ese desfasaje del que se habla mm. donde en esa declaración eh, donde los municipios elevan cuáles son sus ingresos eh, afecta y mucho el número en función de de los costos que tiene, por ejemplo, el combustible, entre otras cosas, ¿no? Claro, sí, sí. Mm. Eh, entre otros servicios que hay municipios que los están brindando en función de que en su territorio no hay nadie del sector privado que lo haga. Mm. Esta ley viene a compensar eso, porque ahora nos da la posibilidad a nosotros, los, los de mayor cantidad de población a cargo, eh, mm. que tengamos acceso a otra distribución. Pero también la ley prevé un límite en lo que es hasta dónde puede afectar eh, la distribución de eh, los, los no fondos no tributarios. de los no tributarios, ah, exactamente. Sí. Así que va a frenar ese esa, esa <ríe> velocidad que, eh, desenfrenada con la que venía la distribución de los fondos por parte de los municipios en la que eh, prestan servicios que no son los ABL habituales que prestamos nosotros y que en los municipios grandes tenemos la posibilidad de facturar y recaudar. Ver, sí. Y es una responsabilidad que tienen todos los municipios. O sea, ¿De un habitante o de 100.000 habitantes? Hmm. Eh, Fernanda, ¿ya sacaste la cuenta más o menos cuánto le corresponde de esos 3.500 millones para el año que viene a General Pico? Lo primero que hice, ni dudes, <risa> ni dudes. Cuando de plata se trata, claro, sí, más y aparte mal. De, imaginate qué significa para nosotros tener previsibilidad en las inversiones que podamos hacer, ah. son 640 millones en el año. Ah, bien. Y, y ese monto no es un monto fijo, no, no, no es arbitrario que hayan puesto 3500 millones, se saca de una cuenta de algún lado, digo, se va a modificar, me imagino. Eso es una decisión política del gobernador de decir este este monto de dinero va a pagar a la masa coparticipable ah. año tras año en función de la coparticipación que él reciba, ese mm. porcentual se puede modificar tal cual. Claro, es, es, es el 1% de la masa, de más o menos, el, el cálculo claro. que han hecho. Mm. Si esa masa sube, mm. ese 1% en, claro. en, en, en valor... Eh, absoluto va a ser otro. Claro, bien. Eh, va mejor. Claro, más vale. Fernando, aprovecho y te consulto cortito de la campaña. ¿Cómo la venís viendo? Eh, sobre todo, bueno, lo, lo que se va a poner en juego ahora primero en agosto y después en octubre eh, en el país. No, simplemente decirte que que bueno que es necesario participar, que es eh, una instancia en la que ejercer nuestro derecho como ciudadanos eh, nos la posibilidad de elegir justamente eh, mm. ahora en una PASO que si bien no es lo atractiva para quienes estamos en Unión por la Patria, eh, eh, si sí es eh, importante ejercer nuestro derecho como ciudadanos y, y bueno, la verdadera elección va a ser en octubre. Claro, sí, eh, se menciona que la PASO es como una encuesta. Y prácticamente. Mm, eh, sí. Pero bueno, la verdad es que eh, no estamos ajenos como provincia, eh, esto es una medición que se va a dar a nivel nacional y hoy que hay tantas encuestas dando vuelta no y que tiran números de todo tipo y color y esta va a ser la verdadera, aparentemente. Claro. Eh, y la última. ¿Y Massa cómo lo ves? Eh, ¿Tenías eh, expectativa de que sea él o que sea otro en la previa? Eh, bueno, ahora es, es Massa, ya está. Sí, ya está, pero no, no tiene que ver con nombre, tiene que ver con, con, con encontrar un candidato que bueno que, que reúna las condiciones que se que se consideran para poder seguir gobernando desde el peronismo, que es lo que a nosotros nos ha dado la posibilidad de, de desarrollarnos sostenidamente como provincia. Así que, expectante claro. a que eso siga sucediendo. Eh, el gobernador Sirioto advirtió que de ganar eh, la derecha, eh, de Juntos por el Cambio, por ahí el acueducto a pico no se hace. Eh, ¿Considerás eso también? Bueno, ojalá que no suceda. Ah. Eh, ojalá que no suceda porque sería eh, una vez más tropezar con la misma piedra y volver a vivir algo que ya vivimos, sí. depende sí. de cada uno de nosotros.